Un grupo de 10 jóvenes de la Universidad de los Lagos procedieron a interrumpir la ruta 215 colocando tachos de basura y neumáticos en combustión. A la llegada del personal de carabineros、eh, se retiraron al interior de la universidad, no se registraron incidentes, como tampoco personas detenidas.